El De uso dejó mi alma La música fue su vida Pues a muchos les gustaban los corridos y canciones Al pueblo alegre cantaron Que buena lo tocaba Ahora muy triste se encuentra Pepe Garza y sus amigos Desde convicta se acuerdo Su canción la flor de La muerte traidora Adiós mi madre querida, amen toda mi se me apoyó cuando yo estaba presente escuchando mis canciones mis corridos fuertes. El parral y el potrero, ahí también me presentaban Se llenaban los salones, de pura raza pesada Hay tristeza con mi gente, pero música en el cielo Está cantando mi padre, tu canción y می‌خوام به‌خاطر